Juani d e p i á n espiando por la ventana de este Balcarce al 420 en el Claro, en el Monte, ¿cómo que、uh -huh. esto hay, y dirías que está el día? El día está despejado, con un sol permanente y con una pesadez en el ambiente típica de días que han llovido, ha salido el sol, llovido, s a l i d o el sol. El Servicio Meteorológico Nacional describe eso que acaba de decir Juani d e p i á n como una humedad del 70% y、mm. ligeramente nublado, pero el que tiene la posta. Es Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores. ¿Qué haces, Maurito? ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día, Juan y buen día al equipo y toda la audiencia. ¿Cómo andan? En y... una sola palabra, Juan, creo que te pidió. Ah, en una sola, en una sola palabra. No, no, no soy un tipo de una sola palabra, discúlpeme. <risa> bueno, luminoso. Ah, muy bien. Ah, pero... En dos palabras, luminoso y agradable. Mira, luminoso ya es más sacro. Bueno, ponele, sí, sí, p o n e r l o donde vos quieras.、Eh, lo que está el día es bastante luminoso. ¿Por qué? Porque hay mucho sol, hay algunas nubes. Resolánico. Y hay un poquito de viento. Pero está bastante linda la mañana. Bueno, muy bien. ¿Y vos dónde andás? Bueno, o q a n d o Por todos lados, ahora en la zona sureste de la ciudad de Santa Rosa.、Eh, recién escuchábamos una canción de los enanitos verdes, no sé si se percataron, que se llamaba Por el resto. Sí. Bueno, y parece ser que están llegando los restos de los subsidios nacionales. A la provincia de La Pampa que corresponden a la municipalidad. Y de eso、eh, me quería meter un ratito para, para contarles、eh, información fresquita que, que recabamos en este rato.、Eh, lo importante para destacar es que ayer se depositó en, en la cuenta de la provincia de La Pampa los subsidios correspondientes al mes de noviembre. Al mes de noviembre, estamos en enero de 2024, correspondiente al mes de noviembre, para el subsidio al transporte de Santa Rosa. Y esto tiene que ver con un acuerdo que se llegó en ese momento con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el de Transporte, Diego g i u l i a n i i i g u l a n o con la provincia de La Pampa y la municipalidad de Santa Rosa, para que octubre, noviembre diciembre tengan los subsidios que lo que hacen es. Este, pasar directamente al precio del boleto, por eso se puede mantener a un precio bastante accesible. Lo que llegó ayer para la municipalidad es el subsidio correspondiente a noviembre. ¿Qué va a pasar con el correspondiente a diciembre? Todavía no hay novedad, muchísimo menos novedad de qué va a pasar con el mes de enero, que ya corresponde o correspondería. A un acuerdo que deberían llegar entre la provincia y en la nueva gestión de Javier Miley. Mauro, l i n c i p a l i d a d es que están muy atrasados y que no solamente están atrasados en tiempo, sino en el porcentaje, porque lo que se firmó allá por septiembre de 2023、eh, no quedó nada con la devaluación del 120% de, en dólares que hizo esta gestión de Javier m i l e i y es por eso que lo que está llegando. No alcanza casi para nada para poder sub, eh, subsanar eh, el inconveniente económico, pero también este, mantener el precio del boleto. Por eso es que se está pensando también en un aumento del precio del boleto. Por eso los subsidios para el transporte para Santa Rosa, en este caso. Están atrasados, un atraso, un atraso importante que llevan, y que no se sabe nada qué va a pasar con noviembre y, sobre todo, en enero, que ahí sí ya tendrían que hacer un nuevo convenio entre la provincia y el gobierno nacional. Veremos si hay un recorte de los s u b s i d i o s o directamente se borran del mapa y, lamentablemente, los usuarios. Eh, tendremos que pagar la tarifa plena de los servicios públicos, en este caso de Santa Rosa. Por eso es que hay una incertidumbre por, este, por estas horas. No quieren salir a, a hablar desde la municipalidad, pero sí nosotros pudimos este, recabar un poco de información para comentarles que este, esto que le estoy diciendo: hay un atraso importante de los subsidios y lamentablemente lo que está llegando es el remanente de un acuerdo del año pasado. Pero sin la actualización después de la devaluación que hizo Javier m i l e i Por estas horas hay este, reuniones que se están haciendo desde la municipalidad con el gobierno provincial para ver cómo se pueden llegar a manejar los fondos del año que viene. Y sí hay una preocupación real、eh, por los subsidios del de mes de enero que deberían cobrarse en el mes de febrero. Pero todo estima que si ya hay un atraso de casi dos meses. Eh, en este caso, porque llegaron los de noviembre, no se sabe el año que viene,、eh, perdón, este año,、eh, en el mes de febrero, qué va a pasar con los subsidios al transporte. Otra preocupación más y otro golpe más al bolsillo de los que estamos soportando por estos días.、Eh, Mauro, el boleto, ¿en este momento cuánto está? 120 pesos. 100, sí. Porque, sí,、eh, no, recuerdo malo, la municipalidad ya había dispuesto un incremento a 190, pero que nunca se terminó de concretar. No, en realidad es 190 y, la, y con el subsidio llega a 120. Ah, bien. Es, es gracias al subsidio que no está a 190, entonces. Claro, exactamente. Por eso está a 120. O sea, ¿se, ¿se iría a 190? Si... No, se iría mucho más. Mucho porque más. Porque la devaluación en dólares es mucho más. Y lo, lo que está llegando de, de subsidio es sin actualización. Claro, la propia municipalidad sostiene que, en, informa, en, en conversaciones extraoficiales, por supuesto, pero cuando analizan que. Si se cobrara exactamente el costo, supera los 400 pesos, 600. pesos claro. 600 pesos hoy en día con la d e v a l u a c i ó n Lo que pasa es que también recordemos que todo, no sé si ustedes se acuerdan, pero previo la, al balotaje habían aparecido unos carteles en los colectivos del、uh -huh. EMTU、eh, diciendo que si se cortaban los subsidios en ese momento iba a costar 600、claro. pesos el boleto. Sí, sí. Ahora no sé a cuántos iría. Eh, por eso hay una preocupación real, porque es el servicio público, porque está municipalizado y porque es necesario que lleguen los subsidios.、Eh, lo que pasa es que no hay una actualización ni tampoco hay un acuerdo. Vos fíjate que para las personas que hoy están viajando con, con el precio subsidiado es un acuerdo que se llegó el año pasado. Y que、uh -huh. lamentablemente ahora, recién ahora, están llegando fondos sin actualización. Por eso es, es, es complicado el, el panorama. También recordemos que para jubilados y para excombatientes de Malvinas cuesta el 50% de esos 120 pesos y es cero peso s para、eh, el boleto estudiantil. Así、uh -huh. que eso está, está bueno que、eh, remarcarlo. El boleto general para cualquier persona. Que cuesta 120 pesos en Santa Rosa. O sea, que si hay alguien de Toay que quiere ir a trabajar a Santa Rosa y se tiene que tomar un colectivo allá Allá para ir a otro lado, por ejemplo, al hospital, si、o、trabaja sea, en el hospital. ¿Cuál está sumando? El de 545, pues, que lo dejen、claro. a la terminal de Toay y supongamos,、claro. para, y de ahí al hospital 130 más.、120. Ah, hoy. Hoy. Hoy, pero、claro. si、se va a llegar, se gastaría casi mil pesos en una sola. Sí, en...、Eh... Casualmente, mira, una, una persona que vive en t o a i que trabaja en el Hospital René Fabaloro, me comentaba hace tres días que ella necesita tomarse cuatro colectivos: uno de t o a i Sant a Santa Rosa, uno de Santa Rosa, o sea, d es d e la terminal hasta el Hospital Fabaloro, otro del Fabaloro hasta la terminal y otro de la terminal hasta t o a i Claro. Todo eso significa 1.450 pesos.、Exacto. Hoy, hoy, hoy. Diario, diario. Sí,、claro. por día. Por día y porque lo hace una sola vez al día. Sí. Claro, sí, sí, ya si tenés que hacer otras cosas ya es mucho más complicado. Bueno, ayer, eso... ayer en, en las consultas esas que hiciste en, respecto de cómo estaba la gente, si mejor o peor que hace un mes, cuando、sí. asumió mi ley, una de las personas dijo,、eh, una empleada doméstica creo,、eh, sí. o trabajadora de casas particulares, dijo: Ya no me conviene trabajar de lo caro que me está saliendo el transporte. Claro, porque no conviene o sea, viajar tanto en transporte porque no, no alcanzás a recuperar lo que gastás solamente en transporte. Después tenés que agregarle tu mano de obra. Este, digamos,、eh, esto vino a desordenar todo lo que más o menos teníamos ordenado la, las personas trabajadoras. Entonces、eh, es muy difícil ir sacando cuenta porque la verdad que no... no... Tampoco te conviene no hacer nada, pero también si querés hacer algo, necesitas un, un dinero y cada vez que te vas a subir a un transporte público, si no tenés un precio subsidiado,、eh, es complicado, es complicadísimo para, para la ciudad de Santa Rosa, que ya se convirtió en una ciudad grande. Entonces necesitas uno o dos colectivos para moverte. Por suerte está el centro de transbordo que por 40 minutos podés utilizar con el mismo boleto o con el mismo precio de, de un, una pasada. Si la tarjeta sube, podés utilizar dos líneas en Santa Rosa. Pero bueno, eso es un alivio. Lo que pasa es que si venís de t o a i por ejemplo, acordate que el, el transporte de Transur es mucho más caro que, que el EMTU. Entonces, hay que ir sacando cuentas todo el tiempo. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro. Nos ponía al tanto de lo que está en debate en este momento: el transporte municipal de Santa Rosa, que tiene el precio ahí medio atado, emparchado, pero a n d a s a ver para qué lado se dispara.